Levos dejó su opinión acerca de por qué cree que se consiguieron estos avances en la justicia y criticó la actuación del fiscal anterior.